Lección 12. Preparados. Ejercicio 1. A. ¿Qué tal te fue en Barcelona la semana pasada? Bien, salimos el martes y estuvimos allí cinco días. B. ¿Has visitado alguna vez Toledo? No, todavía no he ido, aunque pasamos cinco días en Madrid el verano pasado. C. ¿Ya has hecho tus deberes? Sí. Los de matemáticas los terminé anoche. Solo he tenido que trabajar con los de física, pero ya están. D. ¿Has visto el nuevo vestido de Julia? ¿Cuál? ¿El que compró ayer?